18h, 20h, la b e l Rock, avec Sébastien g a s s t e t e t o z a b a l á para Pareque Reco. Aquí estamos en Pareque San Basilio con uno de los mejores grupos folclóricos de nuestra comunidad, de los tantos grupos que hay aquí. Creo con uno de los mejores, el t e t e t o z a b a l á A la cabeza con Rafael Cassiani. c a s i a n i Sí, señor Luis Oximarra. Y ahora le vamos a. Cantar la reina de los jardines, ese es el orgullo. Aquí. Creo con uno de los mejores, el desteto, t a b a l a a la cabeza con Rafael Cassiani Cassiani. Sí, señor Víctor Chimarra. Y ahora le vamos a cantar la reina de los jardines, ese es el orgullo. Aquí. Creo con uno de los mejores, el desteto, Tabalá, a la cabeza con Rafael Cassiani Cassiani. Sí, señor Víctor Chimarra. Y ahora le vamos a cantar la reina de los jardines. Ese es e lo tuyo que p o d e María Valle, que gusta mucho. La mano dura. Una vez más, pues e n t a m o s para Valle, que recorre. Fue sangre linda, me escuchan. Fue sangre mucha, no le. No, no, no, no. Fue de v a l e que fue el cuello r e mi hijo. La taza b i e Creo con uno de los mejores, el secreto Zavala. Cabeza a la cabeza c o la boca. No tanto, me h e s un regalo que muchos pensen. ¡Claro! La reina de los jardines. Ese t es el orgullo del maestro. c h i m a n m o n g o dura poco. Mi ciego se abueló. Si uno regresa más, echando el solloz y se da. やばいな。<音楽> nuestra comunidad. de los tantos grupos hay、aquí. Sí, señor. Y ahora le vamos a matar la f r e i n a e de los b a n d i n o s La Belle Rock avec Sébastien Agass. Sébastien Aguias.